Y allí está ya Guillermo Macio. Buen día, Macio, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hoy bien. con con Esto temas exactos por lo que pasa en el mundo. Exactamente, y especialmente hoy con un está muy bueno el título, La peste, ¿no? Sí. Porque cuando si uno estudia este tema y está en el siglo 21 a esta altura que haya hoy una cuarentena mundial, pues a cualquier visitante extraplanetario lo deja patitieso, paralizado, porque no se puede concebir que un planeta entero esté asustado por un virus que amenaza a todos los ciudadanos del planeta. Nunca antes pasó eso, ni en la época más dura de las pestes en el siglo 18, Y por lo tanto me parecía que valía la pena comentarlo. Sobre todo después de la declaración de cuarentena global establecida ayer. Exacto, exacto. Quiere Para... decir que la humanidad, sin excepciones, se declara en estado de alerta entera porque hay un virus bastante simple que está y puede ocasionar estragos demográficos. Eso uno lo entendería en el siglo 18 pero en el siglo 21 parece una contradicción escandalosa de la realidad con la ciencia. Bien, Mació, eh, este tipo de, de epidemias son elementos que, que ocurren siempre que se le encuentra la cura, es como un ciclo que, que, que ocurre, ¿cómo se podrían en marcar en cuanto a también lo que tiene que ver con los avances o los retrocesos a nivel científico claro bueno, yo no, no soy especialista eh, para nada pero si, sí, por ejemplo, desde el punto de vista demográfico, el hecho de que tengamos 6.000 millones de habitantes en el planeta Tierra hoy, uh -huh. una cantidad impensable impensable, supone que la nave está como un ómnibus de CUSA lleno de pasajeros de pie, está pasada de capacidad de sostenimiento. Por lo tanto, las probabilidades de propagación de cualquier peste que antes eran locales, hoy se han convertido en planetaria. Ese es el hecho que todo ciudadano tiene que entender, que estamos en una nave contagiada, pero está de, desde la punta a la otra punta Toda contagiada. Un hombre que vive en una tierra remota está tan expuesto como uno que vive en un barrio de una ciudad con el virus. Eso quiere decir cuarentena global. Uh -huh. Estamos todos sometidos a un riesgo alto de contagio. Y eso en la historia de la, del planeta Tierra conocida no se encuentra. Yo estuve revisando, por ejemplo, todas las crónicas que hay sobre la, las pestes, hay una literatura muchísima, sobre todo al lado de la literatura catastrófica, y Daniel Defoe, el mismo autor que escribió Los viajes de Gulliver, escribió El año de la peste en Londres, que es un libro famosísimo, que todo el mundo debería conocer, y demuestra el pavor... Y como en un año y medio, Londres perdió más de la tercera parte de la población. Y, bueno, eso ahora, sin que ocurra, el estado de alerta supera todo eso. Porque los medios de comunicación están mucho más eficientemente desarrollados que los medios de prevención, detección y aislamiento. Y ahora... Eso, lo, lo que, que está, vale la pena comentar. Macío, lo que, lo que surge atrás de esto, porque además, yo no me acuerdo que, a, no sé, 20 años atrás, estuviéramos con algún virus así cada tanto, como parece que ahora va a ser, no como ya venimos con dos en los últimos tiempos. Eh, ¿Tiene que ver con qué? Con manejo de medicamentos, con el manejo de de los recursos, con el manejo de los elementos vitales para las personas, con el manejo de la salud, de la atención de la salud, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con todo eso, lo, lo peor de todos es que no se sabe qué cuota parte de responsabilidad le toca a cada uno de los factores que tú has mostrado, eh, por ejemplo, un asunto que es gravísimo del que no se habla es la, como, la contaminación progresiva de los océanos y de las costas de los países cálidos, del Caribe. Sí. Entonces, esos grandes temas que son cómo tenemos la casa de sucia en vez de limpia, son los que están en la raíz de todo esto, pero tiene tal dimensión que ningún organismo internacional ni nada ha tenido, no sé si los recursos o la valentía de plantarlo así. ...nosotros acá en Colonia... Esa, ...esa no uno no bien sale... ...estamos viendo como una playa... ...que se llamaba... ...Playa de las Delicias... no ...qué ironía ¿no? Sí. ...no se puede acceder a ella... ...por el grado de contaminación del agua y del barro... ...entonces si ahí hay un foco... ...y ese foco se... ...empieza a explotar... ...a desparramarse por todos lados... ...no se sabe cómo actuar... ...siquiera... ...entonces... Lo que pasa que la dimensión colosal que tiene la población que habita el planeta Tierra, hoy cercana a los 7.000 millones de habitantes, es una dimensión que permite, por los grandes aglomeramientos y por el extraordinario nivel de desperdicio de basura y de productos de cualquier naturaleza cuyo destino final no se conoce. Entonces, viene de una, una, una junta, una unión muy perniciosa de dos factores. La cantidad de población concentrada, la precariedad en que muchas de las, de las poblaciones viven, no es casual, y también la eh, propagación por el intenso desplazamiento de las poblaciones humanas por todo tipo de vías. Y entonces pesca o agarra a la sociedad no preparada para una acción emergente como la que ocurre ahora. Hay que lo que vivimos en el Uruguay, la época de la poliomielitis, y tú te acordarás? Sí, María Los Ángeles, sí me acuerdo. El terror con que se vivía. Claro, en la playa te mostraban, éramos claro, niños. Claro. Bueno. Sí. Eso pasó antes en, con la fiebre amarilla a finales del siglo 19 que fue una cosa espantosa por el Uruguay. Los cuadros de Blanes sobre la fiebre amarilla son impresionantes. Lástima que no están en el Uruguay. Entonces, ahora se crea esto y el último recurso que lo declararon ayer es la cuarentena universal. La cuarentena quiere decir que cuando uno llega a un territorio que está contaminado por un germen o un virus cualquiera, se tiene que tener 40 días encerrado en un lugar bajo observación. esto Eso todavía se, se aplicaba rutinariamente en la, en, en la India, se sigue aplicando. Yo tengo colegas de Naciones Unidas que fueron a trabajar en la India y se, tomieron, se tuvieron que comer 40 días internado en una clínica de observación para que no trajeran ningún virus. Qué desastre entonces estamos en una situación lo que lo novedoso es la dimensión global del asunto no la local si sí. eh, ayer justamente se conocía que hay casos que o sea ya venía viendo casos ¿no? pero que siguen creciendo casos de coronavirus fuera de, de lo que es china ¿no? de gente que no fue a china y sí. que igual Se, con, se contrajo este virus, y dicen que eh, son ya 319, habla de eh, ingleses y franceses sí. que no fueron a China, y es la Organización Mundial de la Salud que dice que si no se toman medidas de contención, estos casos fuera de, de, de China, eh, pueden multiplicarse todavía más. Claro, ¿te imaginas lo que eso, entre dichos, entre palabras, que tuvieran que pararse... Todos los aeropuertos del planeta sin fecha. Lo que está pasando justamente que yo viví la experiencia en un crucero que están contaminados, están ahí desesperados sin haber qué hacer, sí. sin saber qué hacer. Yo estuve en un crucero cuando fui y en los últimos días del viaje vi vino una epidemia de gastroenterística, que no es muy grave. A mí me agarró y yo bajé en territorio chileno enfermo. Sí. Y el barco, al llegar a Puerto Chileno, canceló la excursión y pagó no sé cuántos miles de dólares de reembolso para que ocupara el barco para desinfectarlo. Y era un país, un paisito, digo, un país para comparar, ¿no? Sí. Un barco que llevaba 2.000 pasajeros. Entonces los riesgos de propagación por la alta concentración de población en muchos lugares es un ambiente muy propicio para la propagación de virus cuyo desarrollo aún se desconoce no es para meter miedo, sino para estar ilustrados, estar informado de cómo es la historia sí. eh, el, el manejo de la información en torno a esto es muy importante desde hace mucho tiempo ¿no? en torno a estos temas y claro. la propia Organización Mundial de la Salud está hablando de un mal uso Eh, de la gente, de todo lo que son mascarillas, guantes, trajes de protección. Dice que se están eh, usando de manera indiscriminada por miedo y que esto va a poner eh, al mundo ante una escasez crónica de equipos de protección personal. Claro. Como esto que decíamos de las mascarillas. Ayer vimos una foto donde aparece un gato de mascarilla. Le hicieron claro. ¿Te dos te agujeros... ¿Te lo que significa? Porque... Sí. Aunque parezca mentira, prevalece en esta situación la ley de mercado. Claro. Entonces los que fabrican las mascarillas y los filtros y todo este tipo de chirimbolos se están llenando de plata. Sí. Pero no es la distribución inteligente, y racional ni seguimiento porque la, el, el mundo, los países desarrollados y subdesarrollados no están preparados para nuevas contingencias de población con alto concentramiento, con alta concentración, sobre todo en grandes ciudades. Sí. Entonces hay un problema demográfico, hay un problema de mercado y hay un problema sobre todo de cultura y educación ante emergencias sanitarias como esta. Y a mí me parece que, aunque parezca, parezca raro... Algunos compañeros me decían, ¿y para qué vas a hablar de eso? Para hablar de eso, porque cuando ocurrió esto en la humanidad, en el siglo 18 el, el gran factor dominante era el miedo. Sí. El miedo, porque la gente se encerraba, no se comunicaba, y eso no lo ponía a salvo de nada, más que de estar aislado y morirse solo. Y, y la ignorancia Entonces, ha crecido hay... mucho en torno a estos temas, no porque sí, sino porque se ha buscado... Se va por otro lado, va por el lado del mercado, por el lado de asustar, que eso ya lo tenemos conocido, ¿no? que se asusta a la población con el claro. clima, se asusta con las enfermedades, se asusta con eh, con problemas policiales, y entonces todo el mundo está con miedo y parece que es mucho más fácil. Claro, simplemente manejar. para imaginar con la audiencia que un día se decretara mañana que no vuela, no levanta vuelo ningún avión para ningún destino. ¿Ustedes se imaginan lo que sería eso? Sí Que, que el país, que el, los continentes quedaran aislados por vías Solamente con comunicación telefónica o auditiva Y bueno, puede ser Ya la cuarentena global es un escándalo No sé si... No sé si soy suficientemente claro con sí. insistir en lo de la cuarentena global, que todos los países tienen que aplicar un principio de cuarentena. La cuarentena es que uno se aparta, con, cuando cambia, no puede cambiar de territorio, sino pasar por un periodo de observación de varios días en un lugar eh, libre para ver si no es portador de algún virus raro. Es sí. impracticable. Y si es impracticable, las consecuencias son eh, nefastas, supongo. Por supuesto, las consecuencias también, no solo económicas, de transporte. Hay cantidad de millones de intereses que están comprometidos. Ahora, macio ¿está puesto esto de, de, la, de lo demográfico, de la cantidad de población que hoy existe en el planeta, también para especular con eh, cuestiones intencionales? Hay muchos que plantean que hay un grupo de gente... Este, ...pensando estrategias en este sentido también. ¿Esto sí. puede ser eh, cierto? ¿Es una teoría este, que, que está fuera de la realidad? ¿Cómo se podría evaluar? ¿Cuál teoría? La de que haya gente que está estimulando... ...no digo epidemias, que, que también... ...pero sí que baje el, la intensidad de crecimiento de la población... ...con, con estrategias un poco este, fuera de lo normal podría ser yo yo no descarto ninguna hipótesis porque no sería la primera vez que ha habido propagación de plagas el eh, eh, profeso, cuando el bloqueo más intenso de de Estados Unidos sobre Cuba quisieron lanzaron gérmenes de plaga para los chanchos y se quedaron sin comida los cubanos así que el manejo de de la plaga en, un, en última instancia, se puede transformar en una estrategia de guerra. Estados Unidos tiene, y todo lo que se llamó la guerra bacteriológica en una época, fue diseminar virus de enfermedades contagiosas para matar al enemigo. Así que hay ejemplos históricos y concretos sobre la economía y sobre las personas, la guerra bacteriológica en un momento se pensó y Estados Unidos en una isla allá cerca de Hawái tiene un laboratorio secreto donde manipula todos los virus de alta propagación los tiene en reserva como reserva estratégica o sea que alguien piensa también en eso que no se aplique es otra cosa pero la perversidad en esta materia está activa Bien, y, y ¿Por la... qué? Porque la, la plaga, la epidemia, lo que justamente lo que dice lo que dice Daniel Defoe, el autor de la peste negra en Londres, que yo recomiendo la lectura, sí. El año de la peste en Londres de 1700 o y 20, 30, es que el principal elemento de las plagas es el miedo, porque la gente se aísla y por lo tanto pierde contacto con la realidad que está ocurriendo y se muere solo encerrado en su casa. Entonces este, hay que tener mucha conciencia, mucha lucidez y mucha honestidad para hablar del tema y exponerlo para que la gente esté informada, que genera un poco de miedo, de temor, pero no especular. Bien, eh, eh, la respuesta que, que uno podría eh, dar a esto, ¿cuál sería? Porque son situaciones gigantescas. Usted decía, no se puede hacer cuarentena universal, no se puede, este, de alguna manera, controlar el uso de determinados determinadas bacterias que los países tienen. Eh, ¿Cuál sería una respuesta, o, o por dónde debería buscarse una respuesta por parte de, de la población? Bueno, la, la primera respuesta... No viajar si sí, no es absolutamente necesario. Cuando digo viajar, viajes continentales, ¿verdad? Ir de Montevideo a Hong Kong, yo qué sé, o ir a la India, o ir a lugares de, de riesgo. No viajar innecesariamente. Afecta enormemente al turismo y los placeres de los viajes, pero... La quietud de la población es un arma defensiva porque hay muchas áreas que no están contaminadas y dejarán de ser contamin no contaminadas si la gente sigue viajando al ritmo actual. Se calcula que en el aire hay más o menos 3 millones de personas permanentemente volando de un lado para otro. <coughs> es un, un país volando. Uruguay volando. Claro. Entonces, este ese tipo de cosas, ¿eh? el hecho de viajar es un, un, un éxito, un logro de la sociedad contemporánea en, la, en las dimensiones que hay. Hay que ver los aeropuertos, las colas de espera para embarcar. Y, y ahí se ve que hasta en los cruceros, que parecen ser muy seguros, son absolutamente seguros, porque un portador contagia todo un barco, que son 4 o 5 mil personas. Sí. Explico, Bien. hay hay que evitar las concentraciones artificiales, pero yo no soy quien para dar consejos en esta materia, simplemente me parecía que valía la pena poner en tema en discusión, sí, en análisis sí. y que y que la gente pregunte porque hay miles de preguntas para hacer que nadie da respuestas sobre ellas. Está muy bien, además, tomar un poquito de distancia para poder pararse frente al tema, ¿no? Para conocer la dimensión del tema. Claro. Hay que hacer un, una especie de turismo o de desplazamiento de no concentración, de desconcentración. Claro. Y como no se sabe cuál es la dinámica del portador, bueno, todavía este, no tenemos un, una estrategia de comportamiento Eh, encerrarse en la casa y ponerle llave a la puerta es horrible, es lo peor que puede suceder. Es verdad. Bueno, Yo. te mandan acá un abrazo a Mació, dice, pregunta para él, ¿es de suponer que la población que se enferma es siempre la misma, la de peores recursos económicos, mal saneamiento y alumnos con alimentación deficitaria y bajas defensas? Pregunta y manda un saludo. Cecilia es no te escuché la última parte. Dice si si es siempre la misma población la que se enferma, la de peores recursos económicos, mal saneamiento, alimentación deficitaria, bajas defensas. Todo eso es una constante en la realidad del planeta Tierra hoy. Sí. Pero en este caso, en los lugares más pobres, el lugar más pobre de, del mundo es Sudán del Sur, en el centro de África, un país riquísimo en petróleo. Claro. Pero ahí no está, porque ahí se mueren por enfermedades rutinarias que hay todo el tiempo. Sí, señor. Entonces una epidemia pasaría desapercibida. Lo que interesante es que haya pasado en un país de alto desarrollo, como es China en varias regiones, y que eso se esté propagando. Ahí está. Hay eso otro es... mensaje... <coughs> Desde Tacuarembó Nelson, dice, la salud es un negocio, sino cómo se explica que el secretario de defensa de Bush, Donald Ramfler, o algo así, dice, se hizo millonario vendiendo el medicamento para la gripe aviar. ¿Se acuerdan claro. de eso? Claro. Sí, sí, bueno, lo de la gripe aviar fue fue una epidemia generada. ¿no? Sí, sí y la, y la sí. infección de porcinos en Cuba fue esparcido desde el aire los gérmenes el, el Instituto Cubano de Biología lo demostró perfectamente cuando Cuba se quedó sin una carne básica como era la carne de cerdo sí, claro. es decir, hay posibilidades de, de manipulación el hombre con poder militar y político, los países pueden manipular epidemias claro que sí Pero en este, en este caso no lo sabemos todavía. Bueno, la última que te digo, un usuario de Twitter ayer de noche se encuentra en Twitter con la columna tuya de la semana pasada que la radio publica y dice, oír por completo ese audio del demógrafo Guillermo Mación Centenario es al menos para mí muy ilustrativo sobre parte de la realidad de nuestro país histórico y la sociedad, y él mismo repica ese audio que está publicado. Así que va se van abriendo más orejas, Maciú. Bueno, muchas gracias por, por el comentario. Bueno. Nos, nos estimula mucho a seguir trabajando con toda modestia, pero tratando de estar atento a los acontecimientos que pasan y que merece un análisis y un diálogo entre amigos y en familia. Exactamente. Te mandamos un abrazo grande de acá a la audiencia. Que pases bien y gracias chao. como siempre. Chao, chao.